Mi periodismo turno mañana aquí en Radio Kermés. Eh, vamos a hablar unos minutos con el flamante secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Santa Rosa, Pablo de Dios Herrero. Eh, Pablo, Pablo Cucharini lo saluda y eh, Jonathan Moleker también aquí en el estudio de Radio Kermés. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Eh, Pablo, eh, ¿cuáles son las prioridades en principio para un área tan sensible en este momento de la ciudad de Santa Rosa que está en plena emergencia sanitaria? Eh... Tenemos, eh, bueno, la emergencia sanitaria que, que ya se declaró y, y de la cual eh, continuamos, eh, no, no, nos está diciendo que la emergencia la tenemos en, en, en el servicio cloacal principalmente por, por un tema ya de envejecimiento de redes, de que ya están colapsando muchas redes y generan muchísimos problemas y también por, por problemas en las redes de cloaca, por las pérdidas Y a esto se le agrega la emergencia que, que generó las lluvias extraordinarias que colapsaron el cuenco de la laguna Don Tomás y que nos mantiene en vilo todavía porque, a pesar de que se, se hicieron unos esfuerzos extraordinarios para sacar el agua, eh, aún estamos en una situación complicada. ¿Esa sería la, la, la, la prioridad principal, atender el, el, los derrames? Ah, bueno... Y, Claro, y por otro lado tenemos el, el pavimento, el, el, el, los, los baches, el deterioro del asfalto, uh -huh. que por un lado el envejecimiento natural que, que sufre, agravado por, por, por las lluvias y, y las pérdidas de agua hacen que se, ese deterioro se, se acelere. Uh -huh. Entonces también tenemos que agregar eh, el estado de las calles. Eh, eh, con respecto a esto, eh, ¿está la posibilidad de que la municipalidad quiera una planta nueva de asfalto? Hola, Pablo, ¿nos escucha? Sí, ¿me, ¿me repetís? Sí, sí. Sí, sí, está la posibilidad de que la municipalidad adquiera una nueva planta de asfalto, teniendo en cuenta que la que tiene está este, vieja y se rompe a cada rato. Sí, sí, la posibilidad está. Ya hubo dos profesionales del, del municipio que viajaron a Córdoba a ver una fábrica y viajaron a San Luis a ver otra y ya resolvieron técnicamente el tipo de planta que necesita Santa Rosa, mm. así que considero que en este mes eh, se va a efectuar la licitación para la compra de, de la planta nueva. Mm. Que después esa planta lleva, eh, el fabricante nos pide tres meses para instalar la planta, así que estaríamos hablando que para, que para septiembre, octubre, podríamos estar con la nueva planta en funcionamiento, que, que de paso ya es la, es la época más adecuada para trabajar con asfalto en caliente, y, y bueno, y eso va a permitir mantener un ritmo en los trabajos, porque lo que estaba pasando hasta ahora era que muchos, muchos días se interrumpía el trabajo de, de bacheo por no tener material. Mm. Eh, eh, Pablo, ¿cómo, ¿cómo se soluciona el tema de los reclamos de pérdidas de agua y de cloaca? Digo, la respuesta más rápida para los vecinos porque una de las quejas es que aparece una pérdida y se demora mucho en arreglar. Sí, lo que, lo que acá, eh, por lo menos la, la, la idea mía es eh, centralizar todos los reclamos en un solo lugar que, que es eh, actualmente hay dos lugares donde llegan reclamos, y centralizarlo cosa de poder controlar en forma más efectiva en el momento que entra el reclamo y tener el dato en el momento en que se da respuesta. Eso eh, eh, se va a hacer un seguimiento pormenorizado, porque nosotros recibimos, eh, eh, además del sistema de reclamo, nosotros tenemos muchas vías donde, donde nos enteramos de los problemas que están pasando. Y yo también muchas veces me pregunto ¿por qué no se arregla esto y se arregla el otro cuando por ahí un determinado punto es más, es más importante que otro? Mm. Lo cual quiere decir que vamos a poner especial atención en responder a lo a, eh, arrancar por los más conflictivos, los puntos más graves. Mm. Está bien. Eh, eh, en algunos medios está hablando usted de que se necesita un nuevo convenio laboral para la dirección de agua y saneamiento eh, ¿Cuál es la idea que tiene? Sí, mira El, el, la cuestión es así, la gente de, de servicios sanitarios han quedado creo que 20 personas nada más con el convenio de, de obras sanitarias y todo el resto está con, por decirlo, con ley 643. Sí. Que la ley 643 no te contempla este tipo de tareas. Sí. Entonces, eh, este personal que se mete adentro de una cámara, que de, de, de, de, de una, una boca de registro, de cloaca... Que, que trabaja con, en el medio de gases contaminados, en un trabajo insalubre con riesgo, eh, necesitan un convenio que contemple todo un montón de, de, de estos riesgos que, que ellos sufren, que sea compensado como corresponde y eh, que no tengamos el problema de que la única forma de, de remunerar que tenemos es con, con horas extras, Y eso genera un, un desorden total administrativo, que no es la manera, no es lo que corresponde, y por, de una vez por todas tenemos que, que encuadrar al trabajador en, en, en el ámbito que corresponde. ¿Esto ya lo ha hablado con los gremios? Mira, yo con los gremios todavía no he hablado. Mm. Eh, esta este viernes va a haber una reunión con, ya, ya hubo una reunión con los gremios, hay una comisión. Este viernes se van a volver a reunir. El gremio tiene ya una propuesta de, de, de convenio que vamos a analizar y yo aspiro a, a, que llegamos a que lleguemos a un acuerdo satisfactorio para todos. Está bien. Bien, bien Pablo, eh, le agradecemos estos minutos con Radio Carmes. No sé si quiere agregar algo. Tiene el micrófono de... No, no, de simplemente que, que estoy a disposición y, eh, cuando quieran volver a... a a consultar, este, no hay ningún inconveniente. Bueno, muchísimas gracias y seguramente bueno, bueno, gracias, eh, en el transcurso de la gestión lo haremos. Bien, la palabra del de flamante Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Santa Rosa, Pablo de Dios Herrero, eh, dándonos algunos detalles de eh, lo primero que va a hacer eh, es atender el tema de reclamos y ¿sí? la emergencia esta de eh, los problemas que hay en la red de cloacas y de agua potable en la ciudad de